Aquí Radio Anticeta P, emitiendo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Esta va a ser una emisión más bien hablada, sin músicas celestiales. Hay mucho que decir y comentar. Pues, por ejemplo, comencemos con una buena noticia. La familia Anti-ZP e t a va a tener una nueva hermana. Así, como suena. El martes, día 17, nacerá Radio TV Anti-ZP. e t a TV. O sea, que además de oírnos, podréis vernos. La verdad es que hemos puesto toda la carne en el asador. Todas las armas informativas, todos los medios informáticos a nuestro alcance son y serán puestos en juego contra nuestros enemigos, contra los enemigos de nuestra patria. Tanto Julio como yo creemos que este nuevo esfuerzo informativo valdrá la pena. Pero vosotros, y solo vosotros, los oyentes y también ahora los televidentes, tenéis la última palabra. Sería conveniente que, si aceptáis de buen grado Radio TV Anti-ZP, difundáis la noticia de su nacimiento a los cuatro vientos en vuestros blogs. No os dejéis engañar por el contenido de nuestras primeras emisiones. La guasa y también el humor son y serán los protagonistas, pero, pero claro, a medida que discurran las emisiones, la crítica política sustituirá al humor, aunque la guasa y el cachondeo. Siempre estarán presentes. No queremos que Zapatero y sus mariachis nos amarguen la fiesta. Y ahora ...ahora voy a dar entrada a un nuevo audio de nuestra querida colaboradora Eleonora, la de la dulce voz. Una voz que en este audio se muestra tal cual es: correcta en sus formas, educada al máximo, pero a la vez inflexible con quien ha dejado de cumplir con su misión. Eleonora. También le pida cuentas al rey. Este es su audio. Saludos a todos, amigos blogoyentes de Radio Antisetape, y saludos de nuevo a don José Luis de Valero. Tras haber leído la carta de la señora doña Ángeles Domínguez de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M y que se intitula Soledad y Desamparo, en protesta por la actitud del juez Gómez Bermúdez, paso a comentar lo siguiente. En primer lugar, no me cabe ya la menor duda que el 11M ha dejado de ser rentable políticamente y no interesa para nada que se sepa quiénes han sido los verdaderos autores y beneficiarios de este golpe de Estado encubierto tras la cortina de humo de atentado terrorista supuestamente islámico. Segundo, lo más triste y patético que he podido observar en este reciente recuerdo a las víctimas ha sido cómo la familia real no se ha hecho presente al lado de la víctima. Ni al lado de su pueblo. Se supone, Majestad, que usted debe de estar por encima de las disputas de los partidos políticos y estar presente en todos aquellos actos cuyo protagonista sea solamente el pueblo español. Majestad, ¿acaso el 11 de marzo no era el momento propicio para dignificar la memoria de esas víctimas por encima de credos, ideas o de cualquier otra condición que hubiera entre ellas? Créame, de verdad, que Las palabras de Doña Ángeles Domínguez, soledad y desamparo, se las puedo aplicar bien a usted. Tercero, sin duda, España está necesitada de una gran regeneración moral. Usted, Majestad, tiene la obligación como jefe de Estado de dar ejemplo a sus súbditos, como lo hizo en su día el rey Balduino de Bélgica. Qué gran ocasión ha perdido usted, Majestad, para estar a la altura de los acontecimientos, como lo hace muchas veces. Doña Isabel II de Inglaterra, cuando preside honores hacia las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué infamia no hacer honores a sus súbditos muertos en tan doloroso, doloroso trance? Cuarto, me pregunto en muchas ocasiones cómo es posible que desde algunas tribunas se reclame de manera interesada sobre la suerte de miles de españoles muertos o desaparecidos en la Guerra Civil Española, y sin embargo, para este suceso h ha acaecido hace tan solo cinco años, Si q u i e r a pasar página, cuando resulta que ha sido el mayor atentado de toda la historia de Europa y ni siquiera en el Parlamento Europeo se haya guardado ni un minuto de silencio. Y ya por último, Majestad, y como consecuencia de todo lo anterior, quiero dejarle constancia, mi mayor repulsa y mi mayor malestar hacia la magistratura que usted representa por la dejación de sus deberes y que desde hoy cuenta usted. Con una súdita menos. En Sevilla, a 12 de marzo de 2009. Ahí lo llevas, Borbón. Aprende de tu pueblo. En fin, y ahora, ahora voy a leer una poesía remitida por Draco, de parte de nuestro incombustible amigo Javier.、Eh, sin duda, Javier se la remitió a Draco en un clip de audio, pero debido a la avería que se produjo en el servicio de correo de Telefónica. Sabería Que se prolongó por espacio de cinco días y que borró parte de mis emails, el archivo de audio de Javier está ahí y localizable en mi equipo. Os leo, pues, el texto del audio. Dice así: Se titula Alba Negra en memoria del 11M. Silencio, corneta. Toca silencio. Enmudeced las trompetas y tapad bien los espejos, que una vieja sombra viene, toda cubierta de negro. Madrid se vistió de luto y España entera, al saberlo, con rabia de madre herida, reza y llora con sus deudos. Silencio. Corneta, toca silencio. Levantemos las cabezas, que vean bien nuestros cuellos, que el terrorismo compruebe cómo hacemos frente al miedo. España, sol y guitarra, y toros de largos cuernos, gentes de espíritu noble, odios que no merecemos. Silencio. Corneta toca silencio. España, guarda silencio. Y es, ahora, y es ahora Antonio García quien me remite esta nota. Y me dice, me dice lo siguiente: Hola José Luis,、eh, mira, te lo pregunto porque he oído rumores, pero no sé nada fijo. ¿Tenemos seguras las pensiones actuales de nuestros padres y abuelos? Bueno, ya ni me atrevo a preguntar por las nuestras. Hombre, lo digo porque parece ser que el gobierno. Ha emitido deuda pública y letras del tesoro para hacer caja, pero, pero ¿se sabe si ha puesto como garantía de devolución el dinero contenido en el fondo de pensiones que debería ser intocable según acordaron PP y PSOE en el Pacto de Toledo, firmado durante el gobierno de Aznar? Por favor, si sabes algo, si sabes algo al respecto, pues me lo dices, porque estoy en un verdadero lío. Gracias. Y firma Antonio García. Pues bueno, querido Antonio, pues, pues verás tú, esto es t o es la pregunta del millón, ¿sabes? O sea que, oye, ¿por qué no se lo preguntas a Zapatero directamente? Escríbale, escríbele, escríbele a la Moncloaca, ¿sí? o a Presidencia a l Gobierno, a Ferraz, a algún sitio de estos. Oye, y si no, mejor también, escribe a la Zarzuela, pídele cuentas al rey. Y ahora, ahora voy a dar lectura. A un texto que me ha remitido Manuel desde Zaragoza. El texto dice así: Hace tiempo me compré un comedero para pájaros, lo colgué en el porche de mi jardín y lo llené de granos y semillas. Era en verdad un bonito comedero y era un espectáculo ver a los pajaritos de cerca. Al cabo de una semana eran ya centenares los pájaros que se aprovechaban del aprovisionamiento constante de la comida gratuita y disponible en. Que ellos tenían al alcance del pico sin ninguna dificultad. Luego, los pájaros empezaron a hacer sus nidos bajo el porche, en la parra y cerca de la barbacoa, e incluso sobre la mesa. A continuación, vinieron las cagadas, la mierda, la mierda de los pájaros. Estaban por todas partes, sobre todo en las baldosas del porche, sobre la silla, sobre la mesa, en todos los sitios había mierda. Después, Algunos pájaros empezaron a ser agresivos. Se lanzaban sobre mí e intentaban picotearme, a pesar de ser yo quien les alimentaba pagando de mi bolsillo. Otros eran ruidosos y prepotentes. Se apalancaban sobre el comedero, piando y trinando a todas horas, noche y día, para recordarme que rellenara el comedero si la comida escaseaba. Al cabo de cierto tiempo, no conseguía. Ni siquiera poder sentarme en mi propio porche. No me dejaban ni dormir. Por lo que decidí quitar el bonito comedero y en tres días los pájaros desaparecieron de mi jardín. Hice limpieza y puse todo en orden, eliminando incluso todos los nidos del porche. Muy pronto mi porche volvió a ser aquello que siempre había sido: un lugar tranquilo y sereno, sin ningún alborotador reclamando. El derecho a comida gratis. Ahora reflexionemos. Nosotros hemos obtenido con nuestro trabajo y con nuestros sacrificios un sistema con muchos derechos y ventajas sociales. Por ejemplo, pues, sanidad pública,、eh, sanidad pública gratuita, escuelas gratuitas, facilidades económicas para los menos favorecidos, viviendas populares a precios muy bajos. Y permitimos a quien quiera que nazca aquí ser automáticamente ciudadano de nuestro país. Luego llegan los emigrantes ilegales, a centenares de miles, cientos de miles que gozan de las mismas ventajas. Para pagar los mayores gastos, nosotros debemos pagar mayores impuestos. Las viviendas populares son ocupadas por la fuerza y nadie paga su alquiler. Si tenéis que ir a un servicio de urgencia de hospital, deberéis esperar horas para ser visitados porque dichos servicios están invadidos por extracomunitarios. Vuestro hijo en la escuela de párvulos podrá tener problemas a la hora de comer porque, claro, el comedor estará condicionado por absurdas imposiciones religiosas en los menús. Se eliminarán todos los crucifijos y no se celebrará la Navidad para. No herir la sensibilidad de los extranjeros, pero claro, sin ningún respeto a nuestra sensibilidad. La criminalidad crece y la que se ceba contra la gente débil y común, o sea, con nosotros, en un 75% de los casos, es obra del 10% de extranjeros. Mientras las cárceles están tan llenas que los delincuentes, con la inestimable ayuda de una justicia perezosa a la vez que ineficaz, Son puestos en circulación casi enseguida, por lo que comienzan de nuevo a efectuar robos y asaltos. Y si se busca la forma de frenar esa cal calamidad, he aquí que se alzan las voces de protesta de muchos imbéciles que gritan contra la violación de los derechos civiles, de los extranjeros e indocumentados, está claro, porque nuestros derechos, nuestros propios derechos, les importan un bledo a esos mismos imbéciles. Claro, esto es solo mi opinión, pero, pero quizá haya llegado el momento para nuestro gobierno de quitar el comedero de pájaros y hacer limpieza. Si estás o es, y estáis de acuerdo con lo expuesto, haced circular este email. Si no estáis de acuerdo, bueno, pues continuad limpiando la mierda. Por supuesto que, que yo no estoy dispuesto a continuar limpiando mierda de nadie. Y mucho, mucho, muchísimo menos de la mierda que nos viene desde fuera. En fin, queridos amigos, que esto ha sido todo por hoy.、Eh, la próxima vez nos vemos en Radio TV Anti-ZP. Os esperamos ahí. El martes a las cero horas. O sea, a la medianoche del lunes al martes, saltará al aire la primera emisión. Mientras tanto, y desde Madrid, España, y para Radio Anti-ZP, os habló José Luis de Valero.